Soy Vasquez c i n t i a de Puerto Libertad Misiones. Soy parte de, una parte de la cooperativa del MTE, del AUTEP, como d e、eh, Estamos parte de género, tenemos barria, varias ramas: que son rural, social,、eh, cartoneros, construcción. Y ahora estamos parte de género y están los, los de la juventud. y、eh, también hay de、eh, vientos y trabajamos c o m una cooperativa que,、eh, no、tenemos una huerta trabajamos un rural el encuentro me parece genial así que es mi primera vez así que está muy linda q u é fue la que flashea que、okay, me gustó más Y conocer muchas chicas de diferentes lugares, y claro, las charlas, los talleres.